25 de abril de 1977, Putre, Chile, son casi las 4 de la madrugada, un equipo de militares chilenos está realizando una guardia rutinaria en una zona desértica, hasta ese momento había sido una noche tranquilo, pero esa paz fue rota por un extraño fenómeno luminoso, dos luces rojas aparecieron sobre un cerro cercano, Una de ellas poco a poco fue acercándose a la posición de los nueve soldados. Al frente de ellos se encontraba el cabo Armando Valdés. No dudó en tomar las riendas del grupo. Le pidió a los soldados que armaran sus fusiles, mientras Valdés fue acercándose a la enigmática luz. Desde la posición de los reclutas observaron cómo el cabo desaparecía en su interior. Lo ocurrido aquel día trascendió a los medios de comunicación pocas horas después, sin embargo nunca se supieron todos los extremos de este episodio. Nunca se conoció la versión directa de los testigos. Lo ocurrido fue declarado secreto por el ejército del país. Tuvieron que pasar 25 años para que las autoridades reconocieran la realidad de los acontecimientos y al cabo explicaran explicar lo ocurrido aquella madrugada. Y no fue poco sorprendente y es que tras acercarse a la luz, los soldados perdieron de vista a su jefe durante 15 minutos fueron momentos tensos de acuerdo al relato que efectuaron los soldados en sus informes la luz suadeñó como una neblina del cerro posteriormente de su interior emergió una luz ovalada era de gran tamaño tenía un diámetro de más de 25 metros el pánico se apoderó de los soldados algunos gritaron de miedo Todos tenían en torno a los 20 años, jamás habían visto algo similar. Se despidieron, pensaron que sus vidas podían acabar en ese momento. Lo que entonces no se supo es que cuando todo esto ocurría, los ocho reclutas cayeron víctimas de un repentino sueño que coincidió con la desaparición del Cabo Valdés. Pasado un tiempo, apenas unos minutos, todo volvió a la normalidad. ...pero cuando encontraron al protagonista principal de los hechos... ...el misterio se incrementó... ...no era para menos... ...apenas había pasado un cuarto de hora... ...pero el aspecto del suboficial había cambiado... ...llevaba barba de cinco días... ...el calendario de su reloj se había adelantado precisamente... ...en cinco días... ...al menos... ...eso es lo que se supo en primera instancia... ...los siguientes minutos fueron narrados posteriormente... ...por los soldados a sus superiores... Algunos de los testigos se encontraban en estado de semiinconsciencia. El caso más destacado era el del cabo, que fue quien más había acercado aquel artefacto val. Decía cosas sin sentido, parecía encontrarse en estado de shock. Ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos. Repitió esa frase en varias ocasiones. Aquello provocó momentos tensos en el grupo. Llegaron a las manos ninguno de los testigos sabía qué acababa de ocurrir ninguno sabía qué era aquella nave oval y ninguno por supuesto sabía explicar si habían visto un ovni o si habían sido cobayas de algún tipo de experimento militar no podía demostrarse pero el cabo parecía haber sufrido una intensa distorsión temporal tan solo media hora después de los hechos el regimiento decidió dar un aviso de emergencia por radio ...tomaron la determinación de retornar al cuartel general de Putre. Allí dieron parte de lo ocurrido. Las autoridades castrenses tomaron declaración a todos los protagonistas del incidente. Ninguno de los ocho soldados volvería a verse jamás. A cada uno lo enviaron a un punto distinto del país. El ejército de Chile no quería que aquello trascendiera. Por entonces, todo lo relacionado con estos asuntos era secreto, alto secreto. Respecto a la distorsión espaciotemporal sufrida por Valdés, la versión que se supo a finales de los años 70 no coincide con lo que se recogió en los informes oficiales. Según los expedientes militares, los relojes de varios de los soldados se detuvieron. El calendario de uno de ellos, en vez de adelantarse, se atrasó cinco días. En realidad, estaban a día 25 de abril, sin embargo, marcaba que era el día 20. Durante años se publicitó este episodio como un ejemplo de abducción, pero un cuarto de siglo después, el cabo Valdés negó este extremo. Sin embargo, lo que no aclaró fue la naturaleza de lo sucedido, y es que ni él mismo lo sabía.